Arratxaldeon eta ongi etorriak lur eta murmur irratxa jora. Bi ostegunero, iruretan, laurogeita masazpirratian eta gueporrian. Hemen gaituzue zue irratiazkeko estudietatik bizurreko kideak. Oraingoan lagun berri batekin, alasne, hau palasne. Arratxaldeon. Gaizka. Aixo, bareza. Eta ni, miren. Gaur gurekin, Nadia Iuso dugu, maskiu kontxerbak proiektuaren kidea. Berarekin izan dako elkarrezketan, proiektua nola hasi zen eta gaur egun nola funtzionatzen duen asalduko digu. Ondoren eta beti bezala, aurrengo bi astetako ekitaldien berri emango dizuegu. Eta eskenik, ekolapikoa bestearekin utziko dizuegu. Maskinduko antxerbak irraziaz marik gabeko elkartea da. Elikagaia gaiak transformatzeko sortua. Hamaika kolektibo eta norbanako eta helikadura subiran autosunaren alde egiten duten, arratan erbioko ekoizleta baserritarrek osatzen dute. Proiektua noizasizen, zergatik eta nola dihoan gaur egun kontatuko digunadiak urrengo elkarrizketan. Karrizketarekin hasteko, maskilu proiektua aurkeztuko dugu. Maskillu kontxerbak, arratea nerbeiko irabaztiaz mori gabeko elkartea da. Helikagaiak transformatzeko sortua. Eredu industrialetikat ikuspegi baserritarreta, agroekologiko zeraldaturako espazio bat da bat dute helburu. Gurekin dugu Nadia. Maskilluko kidea. Aupa Nadia, zer moduz? Que tal? Aupa Gaiska, que tal, Bien? Bueno, eh, para empezar con la primera pregunta, ¿Cómo, cuándo y por qué habéis dado forma a este proyecto en la comarca? Pues, mira, la creación de la conservera surge en el año 2013. El proyecto mm. se llamaba Necazalgunea y era un proyecto que fue promovido por el Ayuntamiento de Feberio porque quería dinamizar el sector primario y crear empleo entre la población joven. El proyecto más o menos tenía tres ejes. Uno era el acceso a la tierra y crear un pequeño banco de tierras en régimen de alquiler. Eh, ...tierras a las que alguno de nosotros hemos podido acceder... ...también acceso a la vivienda por pues si venía gente de fuera de Severio... ...pero también el proyecto NECAS contemplaba el alquiler... ...de un local, Cocina Choco... ...para que se realizase allí algún proyecto sobre transformación de alimentos... ...y fue aquí donde nosotros entramos en escena... ...porque nos presentamos a ese proyecto y estuvimos un año completo pues intentando dinamizar la creación de lo que ahora es masquillo hablando con baseritaras productores y productoras de la zona buscando que gente se implicase en este proyecto eh, también pues estudiando y conociendo toda la normativa sanitaria para poder acceder al registro sanitario hablando con industria bueno pues dando todos los pasos necesarios para legalizar la conservera okay. Eh, ¿Por qué pensamos que fuera una conservera de frutas y de verduras? Pues porque sentíamos que esta infraestructura era una necesidad en la comarca, ya que la conservera que, que está más cerca está situada en Lesgachaga, en Guipúzcoa, y aquí pues, existía ese vacío. Eh, los productores de verdura, más o menos en verano tenemos muchos excedentes y en invierno pues es difícil tener una producción más diversificada. Entonces, al final hay esa necesidad de transformar los excedentes ¿no? y ofrecer un poco de variedad en invierno. Además, que eso te permite poder vender las conservas en comercios, ya que sin el registro sanitario pues no, no tienes esa posibilidad, ¿no? Y, y luego, pues también porque nosotros somos una conservera pequeña, eh, manejamos producciones más pequeñas, entonces creo que somos una alternativa para gente que tiene huertas de autoconsumo o productores más pequeños, y entonces eh, pueden transformar sus verduras con nosotras. Igual, ya se ha explicado un poco, pero el proyecto no es individual, sino colectivo. Sí. y Ya se ha explicado cómo empezasteis un poco con el proyecto. Sí. y esa es una de las cuestiones que más recalcáis pero ¿quiénes que formáis concretamente el proyecto hoy en día? Uh -huh. Pues Masquillu desde que comenzó y hasta hoy en día está formado por 11 proyectos uh -huh. eh, la mayoría son de la comarca Arratea, Arratea Nervión, son jóvenes productores que se han instalado recientemente o llevan hace algunos años y también contamos con un grupo un poco más autogestivo como es el comunal de Galdacau eh, todos somos eh, socios y socias fundadores del proyecto pero también es una infraestructura que está pensada y abierta para cualquier productor base ritara, que quiera transformar sus verduras o sus frutas, ofrecemos ese servicio de, de elaboración. Y bueno, pues seguramente más adelante eh, querremos que aumenten los, los socios, ¿no? Pero bueno, de momento eso, eh, 11, 11 proyectos, por más más que yo. Uh -huh y para poder llevar a cabo el proyecto pusisteis en marcha una campaña de, de goteo hace, hace casi un año ¿cómo fue la respuesta de la gente? ¿conseguisteis los objetivos? Pues sí, mira, eh, la campaña goteo la hicimos porque la inversión eh, era muy alta y parte de los socios y socias no tenían el capital necesario para poder afrontarla entonces al final decidimos socializarlo de, de, diversa, de diversas formas y una de ellas fue a través de goteo ...entonces pedimos que se cofinanciase una parte del autoclave... ...la autoclave es una, una herramienta básica que necesitamos... ...para esterilizar las conservas... ...es como si fuese una olla a presión gigante... ...pues la autoclave es bastante cara... ...entonces eh, en goteo pues nos curramos un vídeo... ...en el que participamos todos los socios y las socias... ...intentando mostrarle a la gente... ...pues lo que necesitábamos para darle forma a nuestro proyecto... Y bueno, pues la verdad es que fue un momento súper bonito y de subidón, nos lo pasamos bastante bien haciendo el vídeo y además la campaña funcionó muy bien, la gente creyó en nosotras y al final de la campaña más o menos habíamos recaudado los casi 9.000 euros, un poco por encima de nuestras expectativas. Mm. Y en el momento actual pues estamos en la fase de recompensas, o sea devolviendo todas las aportaciones pero en forma de cursos, de cestas de conservas, paseos didácticos por la conservera y también elaborando un recetario de conservas que fueron algunos de los compromisos que adquirimos con la gente que nos, nos ayudó con la plataforma Goteo. Uh -huh. Sí, muy muy animado el vídeo, animamos desde Larovita Masasperrati a entrar al Goteo y, uh -huh. y ver todo lo que... Todos esos proyectos multimedia que hiciste, sí. Muy, muy animados, sí, sí. era un poco por ser creativos, ¿no? Sí, sí. A la hora de cuestionar. la atención, digamos. sí. Eh, ¿Y ahora qué tal va el proyecto, eh, más que yo, hoy en día? Pues... A ver, más que yo comenzó a andar, abrió sus puertas en junio del 2015, hace, hace poco. Y durante los primeros cuatro meses, que coincidían con el verano, pues la verdad es que estuvimos a tope. Eh, ya es, es verdad que parte del trabajo de esos meses también fue investigar recetas, pues hacer pruebas. Y bueno, al final el verano también es cuando hay muchos excedentes y cuando la gente ya tiene de por sí la costumbre de votar, ¿no? Pues sobre todo tomate, vaina, pisto, etcétera. A partir de noviembre, sin embargo, pues se ha notado un descenso en la elaboración y nuestro reto ahora es conseguir que la gente se anime a transformar otras verduras, pues más de invierno, otoño, primavera, pues acelga, espinaca, coliflores, igual a eso no estamos tan acostumbradas. Eh, claro, nosotros necesitamos que la conservera pues tenga más vida, que se elabore todos los días y eso, pues nuestro reto es trabajar más la difusión entre los vaserritarras y productores y además pues eh, darle también otro contenido, ¿no? que no sea solamente mmm, elaboraciones, pues también formaciones, eh, pues eso, currarnos, que haya diferentes formas de, de ingreso económico. Sí, sí. Uh -huh. Y por otro, por otro lado, en la transmisión colectiva de los eh, saberes tiene mucha importancia. Hemos podido leer que el espacio que tiene Masquillo también se autoriza para transmisión del conocimiento campesino a través de cursos y, uh -huh. y otros modos. ¿Qué clase de cursos proponéis y a quién van dirigidos? Pues a ver, eh, nuestro espacio está dividido en... Por un lado está el local de reuniones que es un centro como polivalente y compartido además con otras asociaciones sí. entonces es en este espacio donde pues hemos realizamos las reuniones donde se preparan cestas de verduras por parte de algunos productores donde se han hecho talleres etcétera y por otro lado ya está el centro de transformación en sí mismo. Eh, a ver, por, ahora estamos bastante centradas en como te he comentado antes, en toda la fase de recompensas y uh -huh. muchas de ellas es eh, cursos de conservas, el primero que se ha realizado ha sido con la escuela de feberio, vinieron un grupo de 30 alumnos y alumnas de la escuela de feberio y e hicimos uh -huh. con ellos y con ellas hicimos nomeladas de kiwi porque era una fruta de temporada y local <ríe> y bueno, pues eso, yo creo que en mayo se finalizarán todas las recompensas ya podremos pensar en un plan formativo un poco más más serio ¿no? uh -huh. y bueno lo que sí que tenemos claro es que en todo este tiempo atrás Nos ha costado mucho pues conseguir, o sea, conocer toda la normativa, cómo tienen que estar adaptados los planos para que te den el registro sanitario, que te pide industria, etcétera. Y lo que sí que es eh, tenemos claro es que estamos dispuestas a compartir todo este conocimiento, todo este trabajo que hemos, que, que hemos ido haciendo, ¿no? Pues con aquellas otras iniciativas que quieran que quieran hacer algo similar, ¿no? En sus comarcas. Entonces, eh, vamos, cualquiera que quiera contactar con nosotras puede hacerlo porque estamos súper abiertas. Y luego sí que es verdad que, que han, hemos recibido un montón de, de visitas de, a nivel internacional, a nivel nacional, también eh, de diferentes partes de Euskal Herria, pues que vienen a conocer la, la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y de momento ahí estamos. O sea, que quede claro que el proyecto no es un proyecto con ánimo de lucro, ni nada parecido, sino que es un co proyecto colectivo. Sí. Esto no lo he comentado, pero sí. Masquillo se ha creado como asociación sin ánimo de lucro. Uh -huh. Porque el objetivo era que, bueno, como quienes los in integramos somos todos jóvenes productores, pues también era como tener una herramienta que estuviese un poco a nuestro servicio, ¿no? Y, bueno, lo se ha generado autoempleo de un par de personas y bueno, eso sobre todo era como cuando teníamos excedentes, ¿qué podíamos hacer con eso? ¿no? Pues ese centro de transformación está, está disponible para los socios, pero de, como he comentado ya pues para gente que no sea socia, puede, puede ponerse en contacto con nosotras. Uh -huh. eh, luego la última pregunta eh, la soberanía alimentaria es un tema ambicioso al que aportáis vuestro granito de arena desde Masquillu y ¿cómo veis la soberanía alimentaria en Euskal Herria? Pues, a ver, eh, con, en un contexto general... Eh, yo creo que nos enfrentamos a un modelo agroindustrial que juega un poco en nuestra con, en nuestra contra, ¿no? que eh, lo que ha hecho es que se concentren un montón de explotaciones eh, y que desaparezcan aquellas explotaciones familiares o más pequeñas y que encima no haya relevo generacional. Ya en lo más concreto en, en, sobre la transformación de alimentos, también las legislaciones tampoco nos apoyan. Eh, al final lo que se está promoviendo es modelos también eh, industriales Y, y no tenemos legislaciones eh, adaptadas a producciones mucho más pequeñas, es decir, se le impide lo mismo a Nesle que a una iniciativa pequeña como Masquillo, ¿no?, a nivel de normativas y requisitos a cumplir, inversiones, etcétera. Entonces, bueno, pues esto lo tenemos en contra. Pero por el lado positivo, lo que nosotros creemos, yo creo, que cada vez más, en los Calorría y en el resto del mundo, sí que veo que hay más organizaciones, asociaciones, va a ritarras, productores, etcétera, que están trabajando por la soberanía alimentaria y que lo están incorporando, eh, están incorporando esta cuestión en sus agendas de trabajo. Uh -huh. Hay un movimiento en torno a la soberanía que está creciendo y, y que no solamente llama a productores, sino que también muchos consumidores y consumidoras al final están tomando parte, están repensando su manera de consumir y tomando parte de iniciativas de producción pues con otras lógicas que son más cercanas, más locales, en agroecológico, etcétera Bueno, pues muchas gracias, Nadia. ¿Sí? Y eso, con esto hemos acabado. Si quieres decir algo más a la gente que nos está escuchando en sus casas o en sus trabajos o lo que sea. ¿no? Pues... Animar un poco, ¿no?, a crear esas alternativas locales. Sí, sí, sí, que al final es verdad que a veces por desconocimiento, pero que si te pones a investigar un poco, pues que hay infinitas, pequeñas iniciativas que están girando en torno a la soberanía alimentaria uh -huh. que como consumidores y consumidoras tenemos mucho que hacer, ¿no?, porque al final somos, también el consumo es una herramienta de transformación y que al final, bueno, pues cuando eliges eh, una manera de consumir, también lo que estás eligiendo y apostando es por un modelo de producción, ¿no?, que hay detrás. Entonces, bueno, pues eso, que al final no eh, no somos seres pasivos, sino que al final tenemos el poder de, de decidir de cambiar nuestro entorno. Vale, pues muchas gracias y ánimo con vuestro proyecto. Ati, gazka. Vale. Bueno, agur. Venga, eskerrik asko agur. Agendari dagokionez, kionez, datorren asteazkenean ekologistak martxan antolatutako itzaldi bat izango da bilboko pilota kalean zenbaki bostean arratxaldeko zazpiretan. Las plantas e la cultura tradicional baska, una revisión botanica, zaldiaren islaria gorkamenen dezbazeta izango da, ingurumen zientzietan lizentzatuta. Eta sarrerak, libreak eta doainak dira. Han espero zaituztego. Eta norbait gazteiz aldetik badabil, jakin ezazue, urrengu asteazkenean otxailaren hogeita lauan, gazteizko mintzalagunak bide berriak helikadura buru euskal herrian dokumentalaren aurkezpena antolatu dola saldeko zazpiretan, bizi lurreta heez Bizkaiko kideak erean egongo dira solaaldian. Bukatzeko liburu baten berri ereman nahi dizuegu garkan. Leire milikuaren landa Eremuan eaen egung argazkia etorkizuneko aukerak izeneko liburua. Hiru ataletan zatituta, denengoan Euskadiko Landa Ereremoaren erretratu konplexu bat aurkezten digu leude. Bigarrenean, Desgranularizazio mailen kausistika eta ondorioan kantifikazioa erakusten dira eta bestalde elikadura burujartzaren autopolitikoaren ingurua eta bukatzeko landa eremuen inventario egiteko medea metodologia proposatzen du adibide konkretu batekin Atxondo herriko landa lur batzuetan espero dugu hemendik gutxira liburua gure eskuetan edukitzea eta zergatik ez leirekin hitz egiteko aukera ere izatea Eta mazkilukide iasko guztatzen zaien ekolapiko abestiarekin uzten dizuegu. Ekolapiko aurren jantokietan janari ekologiko eta salsuntxua bermatzeko sortutako proiektu bat da. Gaur egun Gipuzkoako hainbat eskoletan martsan dagoena. Egin dituzten hainbat ekin artean, abesti hau dago pirritz porrotxeta marimototxekin eta hainbat aurren laguntzarekin. Eskoletatik nahi dut bertokoa, etxekoa, garaikoa, nahi dut logikoa abestuz. Ki biostegunero arratsaldeko 3uretan hemen gaude 87 estudioetako ebatietan eta nahi duzunean gozatu. Agur. Agur. Man, eta jasol hurretik Gozamenak badauka lana hurretik Hortuti platerera distantzi gutxi plateretik ahora ezerrez gutxi Sartu zertuko larak gureltean eta sartuko gara zure etxean Zure etxean Nahi bertakoa natural askoa gozoa freskoa Nahi dut lurrekoa nahi dut detsekoa. an maiita zonarazten da jaten denean Ekologikoa izan merezi baitu Lurra zaintzen badugu zainduko gaitu Nabarida hautatzen baddakizula Ekokolo lapiko ondatzla Hondala Nahi dutbertakoa Natural askoa zoa frekoa Na dut Lurekoa na du Pexekoa. La Pigoa